Querido Carlos, vuelvo a dirigirme a vos para darte mi parecer sobre alguna de tus opiniones. Creo que hay cosas más importantes que la no inclusión del pelado Ramón Díaz en la selección. Por ejemplo, que no esté Marangoni me parece terrible. De todos modos, el técnico de la selección es Bilardo y no vos. Aunque de la forma en que juega la selección parece que fueras vos. También me parece poco procedente que le hayas ofrecido a Carlos Salvador la embajada de Nairobi Así no se solucionan las cosas También me enteré que María Julio estuvo en Londres ¿Fue para reabrir la embajada? Porque con la guita que gastó podría haber comprado una Últimamente estoy muy contento Por el reconocimiento que se hace de mi gestión Me emocionaron los festejos del primer aniversario del Dolarazo Me trajo muchos recuerdos Por ejemplo, cuando intenté estrangular a Surruil, que me hizo vender los dólares el día anterior. La gestión económica de Herman también me trae recuerdos. Me hace recordar mi oficina, que está empapelada con bonos del 9 de julio. Es hermosa. En el comedor estoy intentando también modernizarlo, y lo estoy empapelando con Bonex serie 89. En realidad pensaba usarlos para otra cosa, pero son muy duros. Y yo tengo hemorroides. Debo dejarte. Tengo una reunión donde voy a presentar una idea positiva para el país. Ya que no pude eternizarme en el gobierno, lo voy a hacer en la oposición. Va a ser muy fácil para mí. Posdata. ¿Qué hago? ¿Espero hasta marzo o los bonos se los puedo pedir a Camaño? Estimado Raúl. En primer lugar te explico el asunto de los bonos solidarios. Camaño tiene 40.000 porque era el primero en la cola que se hizo en la CGT. Tengo un mensaje para tu director del banco hipotecario, Aníbal Reinaldo, el de los créditos de favor. Decile que Herman González necesita que vuelva al cargo. El Fondo Monetario le pidió que desarmara el hipotecario y lo necesita a Reinaldo, que lo venía haciendo también. Con respecto a tu papel de opositor, no te gastes en armarlo. Ya tengo. Siempre dije que el justicialismo era muy amplio. Que sea oposición y oficialismo al mismo tiempo lo demuestra. Y si no, fijate en mis ocho diputados rebeldes. Le dan con un caño a todo lo que hago. Yo les repito, el general Perón hubiera hecho lo mismo. Me refiero a la gestión, no a darme con un caño por lo que hago. Bueno, es hora de despedirme. Tengo un partido de bochas. Chao, Raúl. Felices Pascuas. Postdata. Hubiera deseado no figurar en el testamento de tu pesada herencia.